Lo voy a llamar a Nico porque, bueno, primero hace mucho que no sé de él. Eh, lo último que supe de él es que se había quedado sin laburo. <risa> Pero no sé por qué me río, porque es una situación terrible. Pero bueno, este, a ver qué me cuenta ahora. No creo que haya seguido sin laburo todo este tiempo. Nicolás Olsevich, ¿estás por ahí? Quique, ¿cómo te va? Qué lindo hablar con vos, pero hace tanto que no hablamos. Sí, hace mucho que no hablamos. Hace como mucho. Aproximadamente. No. Aproximadamente eh, de, de, tres meses, cuatro. Escuchame, sí. eh, no, pero yo me quedé sin... ¿Será la edad, Quique, que te está... Sí. yo me quedé sin trabajo hace como un año no bueno sí, pero que estuvo un año trabajando no, ya, es, vamos, esa, parte, no esa, esa parte no la supe supe que estabas ah. supe que estabas en un laburo pero a disgusto eh, eh, bueno si no no te pagarían por hacerlo no, no claro. muy bien muy bien eso me encantó claro si te gusta mucho el laburo no te garpan Exacto. Si te, si te gusta mucho no es laburo. Me acuerdo que, eh, que a, algo así como el carpintero de mi bisabuelo, Sí. Le, yo, yo llegué a conocer a mi bisabuelo, sí. eh, era, era un tano que llegaba y se ponía a charlar con mi bisabuelo y le decía indignado que la hija, Eh, no quería trabajar porque no le gustaba, o sea, no le gustaba el trabajo. Y decía, ¿pero qué gustar ni gustar? Elabora. <risa> claro, basta, basta de decir que me gusta o me disgusta. <risa> claro, no, no. Gustar no. es otra cosa. Sí, sí, laburar es otra cosa. Ahí está. Bueno, ¿y en eh, qué, en qué, qué descubriste en estos meses que no hablo contigo? Uy, estudié, descubrí muchas cosas, estuve haciendo unos videos muy lindos que le recomiendo a tu audiencia que vea, sí. porque me parece que es el tipo de cosas que eh, la gente que te escucha puede valorar mucho, sí. que son los videos sobre filosofía. ¿Vos los viste, Quique, algunos de los videos sobre filosofía que están en YouTube? No, no vi ninguno. Ah, pero tenés que verlos, a vos te van a encantar. ¿Y cómo hago, cómo que... hago, qué pongo? entras a YouTube sí. buscas, por ejemplo, eh, por ahora salieron tres, salió uno sobre Platón, sí. uno sobre Nietzsche y uno sobre Foucault. ¿Y qué busco? Eh, ¿Youtube en, Platón? Pero debe aparecer. Entras, sí Aparecen miles, entras a YouTube, buscas por ejemplo Platón y mi apellido. O el eh, sí. y ahí te va a aparecer, te van a aparecer los te va, te va a aparecer el primer video y después es muy fácil encontrar los otros. Bueno. Pero, Tenga mano, tenga mano, espere un poco, espere un poco porque hay gente que está escuchando y no tiene ni idea de cómo se escribe tu apellido. O, L, S, O, L, S, Z, O, L, S, Z, E, B, corta, y latina, C, K, y latina. No hay ninguna Y ahí, ¿eh? Ninguna griega. Platón Olsevichi, sí. ¿Y ahí qué, qué, qué me aparece? Y ahí eh, lo que hice son los videitos en los que trato de explicar a, a, a los filósofos más importantes de la tradición occidental, que sí. es un poco la tradición en la que nos formamos nosotros, eh, antes de la hiperglobalización al menos. Sí. De manera tal que un quien lo ve pueda acceder después al pensamiento de ese autor teniendo una cierta idea de cuál es el sistema general. Es una especie de introducción, en este caso introducción a Platón y su pensamiento. Exactamente, por ejemplo en el caso de Platón lo que hago es encuentro cuál es la matriz que organiza todo el pensamiento de Platón. Sí. Parece, Platón básicamente quiere, se enfrenta con un problema de la sociedad griega del momento que es un problema del que nosotros hemos hablado en estas columnas a veces ah. que es el problema del relativismo Ajá, sí o sea la idea de que hay tantos valores como para tantos valores de las cosas tantos valores morales como personas juzgan Ah ok okay sí sí ese es el problema que bueno en la época lo representan los sofistas que lo que dicen es básicamente Mira no hay valores absolutos claro. y lo que hay es son decisiones que toman los individuos y yo puedo convencer a los individuos de que decían cualquier cosa. Es parecido a pensar que hay tantas verdades como individuos para observarla. Exactamente. Bueno, de hecho el relativismo uno lo puede pensar en términos morales, sí. y en términos epistemológicos, y con epistemológicos me refiero a En términos de la, de la verdad ah. vos, podés, vos podés ser relativista en cuanto a la moral Por ejemplo, sí. Sí. decir no hay una moral sí. Y podés ser no relativista en cuanto a la verdad es decir, bueno, hay una verdad eh, que, que trasciende a los individuos Ah, sí, y bueno, en, en el caso del periodismo ¿Eso cómo se lee? Uy, qué lindo, porque justamente Quería quería hablar hoy un poquito de Del periodismo en general ah. y, y, y el periodismo de ciencia en particular Ajá Eh, porque estoy un poco encabronado, ah, por sí. decirlo de manera ah, suave, sí. Sí, sí. con todo el tema del coronavirus en particular, sí. pero también con cómo veo desde mi nuevo trabajo que se está manejando eh, el ejercicio periodístico en general. Sí, okay. sí, Yo estoy trabajando en un medio. Sí es un medio con pie en lo digital. Ajá. O sea, es un medio básicamente digital. Sí. Y veo desde adentro cómo, que es quizá algo que a vos te debe haber pasado hace mucho tiempo con otras herramientas, uh -huh. pero cómo la cómo el periodismo se, se convirtió en un en un mero oferente de, de, de es algo exclusivamente comercial. Entonces, ya no no importa la verdad. O sea, la verdad queda en un segundísimo plano. No importa ni siquiera la búsqueda de la verdad. Sí. Ahora lo que importa es satisfacer ciertas demandas que se supone que el público tiene. ¿Y no fue siempre así? En lugar de usar la palabra, ¿se convirtió? Es que yo creo que sie siempre fue un poco así. Sí. Entiendo que igual en sus orígenes el periodismo mm. eh, fue más una herramienta política partidaria sí. que una que, que, que un que una mercancía, digamos. Bueno, siendo o una herramienta, si es una herramienta política partidaria, también a su manera es una mercancía. Claramente, y de hecho creo que conserva igualmente, eh, o sea, creo, creo que el periodismo conserva esa cosa más política partidaria en el sentido de. O sea, si yo me pongo a analizar el periodismo en general hoy, creo que veo como dos grandes objetivos. Sí. Vender, mm. o sea, que sea mercancía, sí. y después operar. Ah, o claro. sea, operar sobre la realidad política. Sí, claro. Y o sea, puede ser que esté sesgada, sesgado mi punto de vista, pero creo que si yo vuelvo atrás en la historia hacia los orígenes del periodismo, voy sí. a encontrar más bien la parte de la operación política. Mm -hmm. o sea, el periodismo como, digamos, la gran herramienta para intervenir en los debates públicos y condicionar la opinión hacia un lado o hacia otro. Sí. Pero no estoy seguro de que encuentre tanto esta cosa de... La mercancía pura Ah, o sea, no, el... claro, claro Bueno, pero ¿no se habrá mezclado un poco Siempre periodismo y propaganda? Sí, o sea, vos Pero vos seguís pensando en propaganda En términos de propaganda política, ¿o no? la que fuere La que eh... fuere La que fuere Porque también si hay un negocio de por medio La propaganda es válida Para seguir y conseguir ese negocio Claro, y, y de hecho creo que ese es el gran problema, pero pero insisto, me parece que es más un problema de hoy, sí. y de hoy puede ser que, eh, que sea de hace 40 años, y sí. que hoy esté exacerbado por las redes sociales y por algunas herramientas, una de las cuales es Google Trends, de la que me gustaría especialmente hablar, sí. pero me parece que originariamente uno piensa más o menos cuando se consensúa se consensúa que aparece el periodismo más o menos en la Ilustración, ¿no? Ah, o sea, en el siglo XVIII, sí. y que el periodismo aparece como, uh -huh. bueno, es el momento en el que empiezan a surgir, uh -huh. o sea, empiezan a caer los absolutismos, empieza sí. a surgir la opinión pública, sí. y empieza a ser importante tener un debate racional, social, uh -huh. sobre determinados aspectos, Eh, y ahí aparece el periodismo como una herramienta fuerte de intervención en el debate social ¿y Platón qué pensaría de eso? depende cómo se, se ejerciera ajá. o sea, Platón yo creo que no estaría a priori en contra del periodismo ¿Qué y estaría en contra del periodismo de hoy o sea, Platón lo que diría sobre el periodismo hoy es el periodismo hoy lo único que hace es reproducir apariencias ajá, ok Eh, uh -huh. Pensemos que la, la teoría de Platón básicamente lo que dice es que hay un mundo de las ideas que son estrictamente verdaderas sí. y al que se accede por un camino que es muy doloroso, muy forzoso, y quienes acceden son solamente los filósofos. Uh -huh. Y después tenemos todo el mundo de las cosas que vemos, que tocamos, que sentimos y qué sé yo, sí. que es un mundo apariencial. Uh -huh. Sí. Entonces, digamos, si, lo, si lo ponemos en términos platónicos, yo creo que Platón lo que nos diría es: todos los periodistas están en el mundo de las apariencias. Uh -huh. No sé, y creo que tiene que ver, de verdad, con cómo se está ejerciendo el periodismo. Coincido con vos desde hace mucho tiempo, pero más a una hora que tenés cosas como Google Trends, que lo que te dice es qué es lo que está buscando la gente todo el tiempo. Ajá, claro. Entonces, el periodismo ya está produciendo lo que... Digamos, no, es muy difícil hacer periodismo de investigación. Ahora, medio que lo que lo que se hace, se ve que busca la gente y se copia y se pega lo que está buscando la gente para ofrecerle claro. esa mercancía que está buscando. Claro, y no será que... Bueno, no será que tanto... A ver, tanto no cambió él, sino que nos cambiaron a nosotros las herramientas de observación. Entonces podemos profundizar un poco más en nuestras observaciones que antes eran hasta un poco ingenuas. ese ¿Nosotros quiénes somos? Los, ¿Los que ejercemos algo así como el periodismo? No, los que observamos las cosas todos nosotros que estamos observando y siendo de alguna manera, estando presenciando el desarrollo de algunas cosas, hoy tenemos más herramientas que ayer, por lo tanto el análisis no puede ser igual claro, pero lo que yo me pregunto es si, si en un punto el periodismo le está ofreciendo algo nuevo que es lo que yo esperaría de un periodismo bien ejercido no sí, sí, sí. está ofreciendo algo nuevo a la audiencia uh -huh. está creando porque yo creo que el valor humano máximo es la creatividad Sí. está creando algo nuevo o si simplemente lo que está haciendo es reproduciendo de una manera automática lo que se supone que a la gente le interesa pero la pregunta tenía... la pregunta Nico es ¿cuándo creó algo nuevo Bueno, yo creo que hay algunos ejemplos en los que creo algo nuevo y ahí podemos discutir. Si ¿Era periodismo? Por ejemplo, Walsh. Ajá. Por ejemplo, sí. Capote. Sí, claro. Eh, y pienso en, en autores contemporáneos que hacen sí. algo sí, que, sí. bueno, podemos discutir si es periodismo o no. Leila Guerriero. Sí. Eh, mm. O algunos cronistas. Mm -hmm. eh, mm. no, no hacen no. algo. Sí. sí que la gente no espera, pero que le ofrece a la gente algo de, a la gente que sea al, al consumidor, al que lee, al que, la, algo de calidad y no es la no está la riqueza justamente en, le, en que le está ofreciendo algo que no sabe que quiere, pero que es mm. buenísimo. Sí, de ahí deviene también esta observación que hacen muchos respecto de que el periodismo hoy en día te da todo como masticado y digerido y no te deja ningún eh, residuo como para que lo trabajes vos, como sucedía antes cuando se decía que había buenas plumas en determinado diario, por ejemplo. Entonces uno leía y siempre a uno le quedaba una parte del laburo y hoy parece ser que te dan todo digerido. Sí, y eh, sí, hasta te diría es todavía peor, o sea, porque ya hoy en día el periodismo digital se maneja con lo que la gente está googleando. Ah, claro. Entonces directamente sí. lo que te ofrece el periodismo digital es la respuesta que te puede dar Google. Eso es. Que te podría dar, eh, por, por ejemplo, vos googleás, voy a poner un ejemplo eh, muy reciente. Sí. A un famoso le detectan un Eh, un pólipo en el intestino y después resulta que tiene cáncer de colon Ajá. entonces la nota que el medio ofrece porque el medio ve que en Google se está buscando cáncer de colon sí. es que es el cáncer de colon Ajá, okay. y el nivel de producción de esta nota es nulo sí. es simplemente agarrar la información que esté en otro lado copiarla, Copy cambiar parte. dos o tres sí. palabras sí, sí, sí. y ponerla en el sitio ok, ok Está entendido. Y hay, hay algo muy perverso, porque en definitiva estás cavando mm. tu propia tumba, porque claro. la gente va a aprender a googlear. Uh -huh. <risa> o sea, mm. Sí, pero hay una especie de fe en que cada vez somos más pelotudos. <risa> ¿Eh? Puede ser. <risa> Puede ser, pero también es cierto. <risa> pensar que cada vez somos más o sea somos consumidores menos fieles sí eh, cada vez elegimos ten, tenemos más posibilidades de elegir lo que consumimos entonces mm. yo yo pensaría si yo tuviera un medio sí que mi medio mm. tiene que tener alguna identidad por sobre el, que algo que lo distinga de los demás. que lo distinga sí okay. porque si no la, la gente no va a entrar a mi medio y pienso en ejemplos no sé como Vox que, que, Vox como medio internacional sí o sea si mi medio lo único que ofrece es un googleo un googleo copy pasteado que te da todo digerido que no hay ninguna riqueza en la en la elaboración cuánto mm. puede cuánto puede durar un medio así bueno vuelvo al pelotudismo generalizado puede durar toda la vida porque lo que hemos perdido también creo es la capacidad de selección es decir hay tanta variedad de oferta es tan gigantesca la oferta que hasta se ha perdido la capacidad de elegir ya no podés elegir tomás lo que te viene a mano lo primero que aparece por eso la gran pelea cuando de, de alguna manera buscas algo en internet la gran pelea es que aparezca primero y eso es lo que se consume sí, estoy de acuerdo pero también entiendo que o sea, vos podés vivir de la gente que te que busca en Google y que le aparezca tu medio primero. Sí. Pero también en algún punto necesitas que tus seguidores mm. se identifiquen. De, o sea, sí. a ver, hay algo que es, digamos, con un multimedio no va a poder competir nadie. Con Clar Clarín Infobae van, sí. van a estar siempre primeros. Claro. En las búsquedas y nunca le vas a ganar. Sí. ¿Cómo hacemos los que trabajamos en medios más chicos? Sí para que nuestro contenido sea consumido. Yo estoy de acuerdo con vos en que hay una cosa de la inmediatez que hace que uno consuma lo primero que aparece. Sí, claro. Pero también creo que hay algo de las herramientas tecnológicas de ahora que permite un per, permite básicamente seguir a las personas que te interesan Sí. y seguir a los periodistas individuales que te interesan. Sí. Eh, Bueno, Entonces, no, bueno no ahí, ahí, estemos... ahí empeora un poco la cosa Porque aparece aparece la grieta y aparece el dogma Solo consumo aquello que me interesa Y aquello que coincide con mi pensamiento Sí, eso, eso, es, sí, eso es sin duda una complicación Y los algoritmos de las redes sociales No ayudan para nada a, ah, claro. a vencer eso claro. Porque básicamente y te muestran sí. lo que saben que te interesa ¿Y cómo vuelvo a Platón? No, no sé, no sé ni cómo llegamos desde Platón acá, pero... Qué bueno, qué maravilla. Es una maravilla. Pero, es lo más lindo de estas conversaciones, no? Pero, ¿o no, pero ah, por supuesto. Por su... Mirá si pudiésemos saber cómo volvemos a Platón. Sería... Un desastre. Además, sí, además, además yo soy realmente muy poco fanático de Platón, aunque, sí. o sea, yo, yo creo que es muy valorable la intención de Platón y creo que nos deja una enseñanza sí. hoy. Okay. Porque yo diría que la gran enseñanza platónica, y que nos puede ayudar a pensar un poco eh, la contemporaneidad de las noticias, sí. es que... Debe, no deberíamos renunciar a la idea de que existe una verdad y de que eso y de que esa verdad vale la pena buscarla. Ah, ok, ok. y, deja, porque, y, y, y renunciamos sí, estamos muy jodidos. Sí, sí, es, claro, claro, claro. Porque hay una, un cierto facilismo en pensar que hay tantas verdades como individuos para observarla. Bueno, me quedo con eso y me quedo tranquilo, porque yo tendré sí, la mía. Pero, es, es, pero es, cierto, es cierto no perder la esperanza y, y la búsqueda de que haya, de que exista una verdad. Exactamente, sí. después digo, después se puede discutir en las sí, diversas sí, áreas, sí. obviamente va a ser diferente. Seguramente. No es lo que, mismo en la sí. moral que en la ciencia. Ah, seguramente, o sea, seguramente. Pero me parece que digo, y con debates muy presentes como si la vacunación es efectiva o no, sí, sí, eh, sí. va debates, digo, que, que se arman como falsos debates. Me parece sí. que es importante no renunciar a esa idea Está de bueno. que Hay una verdad y que vale la pena buscarla. Platón Olseviki. Abrí este YouTube y pone Platón O L S Z E v corta y latina C K y latina. Platón Olseviki. Metete por ahí y, este, y seguramente encontrarás eh, alguna explicación a este disparate que venimos conversando con Nicolás desde hace un rato largo. ¡Nico! <risa> Acá estoy, Quique. Bueno, te mando un abrazo grande, grande, grande, grande. y La verdad es que me gusta mucho charlar con vos. A mí también, me encanta. Bueno. Llegamos a conclusiones hermosas. Bueno, bueno. Eh, nos encontramos pronto. Un beso. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Lo escuchaste a Nicolás Solceviki aquí en El Desconcierto.